¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias a ustedes por difundir esta esta concentración. La verdad que la Municipalidad de Viedma, Viedma, nuestra ciudad y la comarca va a recibir por primera vez en la historia una una concentración nacional de este tipo, digamos, para, para personas con discapacidad y en el caso la discapacidad para personas con síndrome de Down este y Mosaico. El, el, la persona con síndrome de Down tiene dos, está diferenciado en dos categorías. Uno es el Mosaico, que tiene mayor capacidad intelectual, y el otro es el Down puro, digamos. Entonces eh, la FADAP, que es la Federación Argentina para Personas con Síndrome de Down, ha elegido a, a Viedma para hacer la primera concentración donde se van a ir este, haciendo evaluaciones. Es un Yo lo digo, son entrenamientos controlados, en realidad los deportistas vienen a entrenar, pero con un control ya para ver qué, dónde hay que mejorar, qué cuestiones técnicas y otras cuestiones para que cuando se hagan selectivos y cosas importantes para que los chicos tengan que representar al país afuera, como fue el año pasado que estuvieron en Turquía, eh, los atletas vayan todos alineados en un, en un mismo proyecto de trabajo. Así que eh, es muy importante para la ciudad. Es muy importante para la discapacidad eh, poder concentrar y trabajar con este tipo de actividades. Eh, la Subsecretaría de Deporte y Recreación de la municipalidad de Edma no solamente tiene el área de, de discapacidad para personas con discapacidad con actividad recreativa, sino también lo tiene en el deporte adaptado, que es lo que estamos hablando ahora, con la modalidad de, de atletismo y la modalidad de natación. Tenemos dos modalidades, en esto también hay que hay que decirlo, que uno es... Tiene que ser responsable al momento de tomar esta decisión porque lleva tiempo, generalmente es un atleta y un profesor. Eh, generalmente los atletas, a mí el año pasado personalmente me tocó viajar cinco veces con Jeremías a distintos puntos del país. Eh, demanda tiempo, demanda recursos, demanda un montón de cosas que no solamente estar con el atleta entrenando, sino que también después hay que acompañarlo los viajes y, y en toda la preparación. así que es un proyecto que, que se presentó a la, a la Municipalidad de Viedma, se aprobó en la gestión de Pedro Pesati, se sigue en la gestión de Marco, así que la verdad que muy contento de tener este evento en nuestra ciudad. Bien, sí, de hecho acá en este en este espacio se han llevado acá varios deportes adaptados también en lo que fue durante el año pasado, seguramente están también con varias propuestas, y consultarte acerca de lo que se vendrá también en la fiesta del río, ¿no? Sí, la verdad que nosotros tenemos del 24 al 27 esta concentración, ya igualmente el día domingo, o sea, hoy a, a este fin de semana empiezan a llegar a algunos atletas porque la combinación de los colectivos, de los aviones a veces complejo entonces algunos llegan un, un, un día antes, eh el día hasta el día 27 tenemos esta concentración, el día 28 comienza la Fiesta Nacional del Río con 11 propuestas deportivas. Vamos a tener este el festival náutico, que es lo que le llamamos nosotros, con todas las actividades de de yotino, pampero, carotaje, saltada, natación, con el famoso cruce simple, cruce doble el río, el tria kit, que son esta este tipo de triatlón para pequeños, este el acompañamiento a la revancha de Fernando o la revancha de la punta puente que se llamaba en su momento. Eh, vamos a acompañar también a la gente de Cabé con una maratón de 5 kilómetros que se va a hacer en el Parque Ferreira y también una un acompañamiento muy fuerte por parte de la municipalidad al Club Estrella Roja que vuelve a recuperar el desafío de acantilado que era una competencia muy linda de ciclismo, de mountain bike que salía en su momento desde puerto San Antonio y llegaba al Cóndor, en esta oportunidad lo va a hacer desde Saco Viejo, un poco más acá entonces el municipio va a acompañar con logística con vehículo, con inflable, con gazebo para que bueno para que los, los atletas cuando van terminando en cada etapa este va, eso va por tiempo, o sea que tomar los tiempos a, a los ciclistas, esa logística va a acompañar al municipio. Así que no solamente tenemos actividades genuinas y propias del festival Eh, los festivales náuticos en el marco de la fiesta, sino también vamos a acompañar a diferentes instituciones en el desarrollo de estas actividades. Bien, un fin de semana, unas dos semanas completitas. Como casi siempre, <risas> digamos, nos no toca en el área de deporte estar. Nosotros trabajamos, como digo yo, en el tiempo libre de la gente, en el tiempo de ocio, es cuando más actividades podemos proponer y la verdad que, que tenemos un grupo docente que siempre está, está firme, digamos, de enero a enero, este, la colonia terminó hace unas semanas y esto no ha parado, fiesta al río descansamos dos semanas y ya arrancamos con las actividades anuales que ya estamos planificando y en pocos días vamos a a, a hacer eh, público, digamos, las 133 propuestas deportivas que va a tener la Municipalidad en todos los barrios de la ciudad. Así que, bueno, nos estaremos viendo seguramente para esa oportunidad. Exactamente. Te iba a pedir si adelantábamos algo, pero pues ya dejaste todo dicho. Eh, sí, sí, la verdad que, que sí, es un, un proyecto ambicioso que lo venimos año a año acrecentando. El año pasado tuvimos un impacto real, en el 10% de la población de Viedma, quiero decir que más más de 6.500 personas en Viedma fueron afectadas directamente por un programa de las escuelas municipales, ya sea deportivas como la Liga de con la Liga de Vole y el Babi Fútbol, o sea, sumamos esos eventos que están eh, coordinados, organizados y hechos en espacios municipales, este llegar al 10% de la población, es, un, es y son números reales, acá no, no se inventan números, son los seguros que ponemos y las bajas que tenemos, eh, así que estamos muy contentos y obviamente siempre buscamos un poco más.